Hola, ¿cómo está Pablo? ¿Cómo está Lautaro? Muy bien. Eh, Marcelo, eh, ¿acordaron una recomposición salarial eh, para trabajadores ahí del petróleo? A ver, contanos. Sí, implementamos un poco la metodología de la paritaria anterior, donde fuimos cerramos por tres meses, los primeros tres meses, para, para ir viendo ¿no? este proceso inflacionario que, que, no, no, que es impredecible. Uh -huh. eh, y para que los trabajadores no tengan la pérdida salarial que normalmente suelen tener con estos picos de inflaciones como el que está viendo. Así que hemos cerrado el 25% por tres meses, en estos tres, tres primeros meses, con una cláusula de revisión exactamente igual que, que el año pasado, pero con, con unos puntos más arriba, ¿no? porque el último IPC cerró 7.7%. Claro. Eh, la, ¿La negociación va a ser así eh, en lo que queda del año? Digo, tra, tra, tramos cortos y con revisión. Sí, va a ser así. Yo creo que va a ser así porque, eh, si ustedes recuerdan, en, en el año pasado nosotros pedimos el 70% y parecía una locura, uh -huh. y terminó siendo el 104%. O sea, claro. eh, sí. si no hubiéramos tenido la cláusula de revisión, si no hubiéramos tenido los tramos cortos, podríamos tener una pérdida salarial importantísima de la manera que lo hicimos vamos ajustando cada tres meses claro. y los empresarios qué dicen cuando se sientan a negociar con ustedes sobre esto qué pueden decir sobre una realidad no la inflación es un tema que que la produzcan o, o sea culpa de los trabajadores claro. o sea, vivimos en el mismo país y ellos también viven las mismas consecuencias supongo no uh -huh. ¿Pero qué? ¿Se quejan del contexto económico que sufren ellos o no? ¿No, no lo ponen en la mesa de discusión eso? Ah, no, siempre está en la mesa de discusión porque mm. caemos ahí sí o sí, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, es la discusión y bueno, hoy veo muchísima, no sé si madurez, no condiciones diría yo porque la actividad petrolera está, está, está trabajando bien. El, Creo que muchos eh, avisoran para, para, para más adelante, así que eh, el barril de petróleo está en un, en, en un buen precio. Eh, las condiciones, el mundo nos está dando una, una oportunidad con esta lamentable guerra que hay entre los países. Eh, bueno, todo un contexto, ¿no? Eh, preguntarte si entre los trabajadores del sector. ¿Hay una conciencia sobre lo que significa el modelo que podría implementar Javier Milei, el modelo que podría implementar Horacio Rodríguez Larreta, el modelo que podría implementar algún candidato o candidata del Frente de Todos en el caso de ganar? Digo, ¿se piensa eso a la hora de emitir un voto? ¿Hay una conciencia sobre lo que significa un programa o un modelo de, de exportación petrolera en el país? Yo te lo voy a contestar sobre... Sobre mi opinión personal, ¿no? Eh, no lo no puedo opinar por mi compañero. Cada uno tiene el derecho de elegir lo que considere mejor. Uh -huh. Pero personalmente venimos, venimos escuchando modelos económicos en el país desde hace muchísimo tiempo y la realidad marca otra cosa, ¿no? Porque hemos, uh -huh. lo, hemos escuchado de todos los candidatos que llegaron a ser presidentes y la realidad es que ninguno ha cumplido. Así que... Eh, No, no, no, yo no, no veo mucha confianza en eso. ¿no? Es, es de afuera es fácil decirlo y después es muy difícil implementarlo. Ustedes recordarán que en el gobierno de, de Macri dijo que iba a sacar impuestos a las ganancias, por ejemplo, o que iba a terminar con la con inflación y no fue así y este gobierno dijo lo mismo y tampoco fue así. Así que no, bueno, estamos en la misma rueda que gira, gira y, y los modelos económicos nunca se terminan cambiando. Sí. Eh, Marcelo, eh, ¿qué, ¿qué rol tiene el, el sindicato de, de, de petróleo y gas eh, con el tema del gasoducto Néstor Kirchner? Eh, ¿Ustedes eh, tienen trabajadores ahí o son todos de la construcción no, son, por ahora? Son todos compañeros de la construcción. Ah, bien. ¿Y una vez que esté operativo? Sí, ahí pasa a ser. Se, se, todo lo que es obra civil es, se desboca y cuando empieza a ser operativo pasa a petrolero. Ah, ¿eso va a generar algún puesto laboral? sí, sí. Ah, bien, bueno, está con la expectativa me imagino ustedes con eso Sí, bien. sí. sí aparte de eso todo lo que genera, no hay muchos pozos que hoy están parados porque estamos en un cuello de botella hoy está totalmente colapsada la capacidad de transporte uh -huh. eh, por gasoducto, oleoducto y, y bueno va a permitir que muchos pozos que hoy están cerrados porque no, no pueden ser evacuados empiecen a, a producir y eso también va a generar mucho trabajo Bien, bien Marcelo, eh, nada, queríamos tener este un panorama de cómo estaba el sindicato, eh, y sobre todo los trabajadores de, del sector. No sé si quedó algo, si no gracias. No, pues, gracias a ustedes por tomar. Una